¿Cómo te va? Muy bien.、Eh, bueno, acá estamos con mis hijos. Tengo 300 perritos <ríe> en este momento. Tengo una casa muy grande, por eso tengo tanta cantidad de animales. Todos a mis animales adultos, porque nosotros acá somos un refugio de animales adultos. s í、mm. eh, Bueno, están todos tranquilos. Todavía no hay problema. Ahora, la hora de la comida es el problema. Claro, me imagino. Mónica, contanos cómo, cómo comenzó、eh, este refugio. ¿Cómo llegamos a, a esta, esta instancia? Y son muchos años. Muchos años. Yo estaba en Matanza primero. Ahora estoy en San Miguel. Pero tengo 55 años desde los 6 años que tengo refugio. Muchos años. Contano, Así que bueno. Contanos,、eh, bueno, en San Miguel, ¿cuál es el trabajo que, que vienen realizando?、Eh, en algún Hace unos años atrás esto, estábamos teniendo ¡Ah! la posibilidad de charlar con vos y creo que eran 180. ¿Cómo llegamos a, a los 300? Contanos hoy, ¿cómo hacen para.? Tiraron, por... tiraron muchos animales, muchísimos. Ay, en pandemia fue terrible la cantidad de animales que tiraron. Y bueno, se fueron levantando.、Eh, acá en San Miguel soy el único refugio. Así que después están Malvinas, José s e p a z pero acá en San Miguel soy yo. Así que imagínate que todos los animales están acá casi. Bien, ahí. Para quienes、eh, escuchan por primera vez、eh, sobre el refugio transitorio Candelaria, contame cómo está compuesto. Vos me decías, es tu casa, contame cómo está compuesto, cómo hoy están conviviendo, porque,、mmm, bueno, también es novedoso que los animales estén ahí insueltos, libres, ellos son parte de la familia, ¿verdad? Ellos dormen adentro de la casa. Ellos dormen adentro de la casa, en la galería, en todos lados de la casa. Yo tuve muchos hijos, entonces cada uno tomó su vida. Así que ellos pasaron a la habitación de mis hijos. ¿Alguno? ¿Alguno?、Eh, ¿Hoy cómo está conformado esta, esta familia, además de esos 300 perritos? Eh, soy, eh, soy mi marido, mi hijo, yo y mi hija la más chica. Bueno, ustedes cuatro cumplen ahí con todo el trabajo de cuidado de, de, 300, de 300 animalitos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí se í s los cura,、eh, se los lleva a la veterinaria, se los castra, están todos castrados. Así que, bueno, eso es el, lo, lo que más hacemos: Es curarlos y castrarlos. Bien. Eh, y además todo un trabajo, porque decías, son perritos adultos, son perritos que requieren más atención, claro, sobre todo la Más el... atención. Sí, hay animales de ya mucha edad. Así que estamos todos. Igual el refugio lo hice ya、eh, como perros de mucha edad, porque como tengo tanta cantidad y todos perros de mucha edad,、eh, ya el refugio Candelaria es con perros adultos. Y ya f u e r o que nos tiraron l o perros, los p a r r o s v í o s mosquillos.、Sí, no e n e r o Muchos parvos, muchos parvo, mucho mosquillos, muchos animales con muchos problemas no que podemos, no podemos entrar cachorros. Por eso son todos adultos. Claro, claro.、Eh, y por otro lado, igual, vos decías, hay estos perritos que son adultos, que requieren mucho amor, pero en alguna oportunidad también estuvieron con.、Eh, Bueno, y con tenencias responsables, con adopción. Claro, sí, se dieron en adopción muchísimos animales. Muchísimos. Pero bueno, era casi 5.000 animales se dieron en adopción. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque es peligroso darlos en adopción. Sí, no todo el mundo quiere a los animales. Se los lleva y después nunca más se comunica con vos. Tenemos que salir hasta la casa. Es todo complicadísimo. Y cuando fue la pandemia ya no, no se pudo dar más de n a d o s c i ó n Porque, ¿cómo hacías para ir hasta la casa? Fijarte cómo estaba el animal, todo era un desastre. Así que ahí, ahí, ahí quedaron animales grandes y ya está. Y Ahí se duplicó la población. Claro. En pandemia, entonces fue ahí cuando bueno, pasaron a ser、eh, 300. Mónica, contame,、eh, porque bueno, siempre charlamos、eh, de cómo sostienen este, este espacio. Y mira, ahora estamos muy complicados con el alimento, porque el alimento aumentó muchísimo.、Uh -huh. Son 500 pesos,、eh, uh -huh. 5 mil pesos, perdón,、uh -huh. una bolsa de alimentos. imagínate con 300 animales. c o e n t s o s a s por día. Se están comiendo tres bolsas por día, porque comen al mediodía y a la tarde.、Bien. Así que es muy complicado. Estamos muy complicados con el alimento de los animales.、Eh, y cómo se sustenta eso? ¿Por donaciones? ¿Por compra s justamente de la familia? No, vamos comprando y algunas donaciones llegan, pero bueno. Es complicado.、Bien. Hay gente que, que nos ayuda con los alimentos todos los meses, no hay problema, hay poca gente, muy poca gente. Pero bueno, así estamos. Mónica, además en, en redes que de paso ahí las mencionamos, Refugio Transitorio Candelaria, a es a Ustedes hacen pedidos exclusivamente por, por la urgencia de alimento balanceado para, para perros. La, pero, sí, s、sí, s、sí. Pero también hay otros, otros pedidos, ¿verdad?、Eh, otros pedidos, sí. El, el, la, el pedido de alimento para los animales y tengo 10 gatitos. Claro, ahí, ahí anotaba. Tenemos 10 gatos,、uh -huh. necesitamos artículos de limpieza, un poco de todo va. Porque son muchos animales, muchos animales. ¿Cómo hacen、hay、con el creo, trabajo、bueno. de 300? ¿Cómo? ¿Cómo hacen con el trabajo diario de, de tener 300 perritos? Y, y hay que estar, hay que estar, estamos todo el día con los animales. Ahora están todos en el comedor acá e n casa. <ríe> están todos acá, ¿eh? calladitos, todos. <ríe> Así que estamos tomando un mate y acá están todos c o m i d o s Bien, se portan hermosos porque hemos visto varias fotos ahí en, en el refugio. Me parece que a los míos te los voy a llevar, que tengo dos, por lo menos una semana. i <ríe> t Para que vuelvan a comportarse en casa, sí.、Eh, Mónica, bueno, ahí te agradecemos estos, estos minutitos. ¿Te parece que、eh, nos puedes contar de qué forma podemos colaborar con los alimentos? ¿Dónde a l c a n z a r l o s ¿Se、si、da alguna cuenta justamente para colaborar eh, eh, con la parte económica? La cuenta es la cuenta de mercado pago.、Uh -huh. eh, yo te voy a dar el, el nombre. Que tengan ustedes ahí.、Sí. o te lo paso por Facebook directamente. Bueno, dale, ahí lo, lo vamos a compartir aquí. La、eh, es ¿Cuál es? La dirección es Malnati 1874, también. Entre España y r o c a Perfecto. Para aquellos, alcanzar... Para aquellos que quieran venir a alcanzar bolsas de a l i m e n t o Perfecto.、Oh. Bolsas de a l i m e n t o productos de limpieza、eh, bueno, también. Y si hay algún veterinario. veterinario también que quiera colaborar lo, lo puede hacer, ¿verdad? Sí, todas las personas que quieran colaborar. Mónica, te mandamos un abrazo gigante para vos y bueno, y ahí para todos tus hijitos. Mis hijos, bueno, gracias, a s s m m u c h í i muchísimas gracias.